De la mañana, 40 minutos. Hace un rato hablábamos con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino、e、Indígena, entre otras cosas de sus pareceres con respecto a lo que está ocurriendo en Brasil y este juicio político contra Dilma que avanza porque la Cámara de Diputados ha votado a favor del juicio político. Ahora le queda el tratamiento a los senadores y Dilma, en caso de ser aprobado el juicio político, tendría que dejar por seis meses el poder. En Brasil se encuentra nuestro compañero y amigo Andy Flores. Andy, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, comandante. Bien, u e comandante. n o s días, b muy bien por acá. Andy, contanos la experiencia ayer en Cámara de Diputados y cómo se está viviendo la calle desde anoche a partir del voto en contra de Dilma. Bueno, ayer en la Cámara fue bastante tenso, una votación larga. El sistema era:、eh, agarraban a un diputado, de los 513, pasaba al frente y decía, en teoría en 10 segundos, no se respetaba ese tiempo, enunciaba su voto、eh, oralmente. Así, los 513 diputados. Y todo Brasil mirándolo en pantallas distribuidas en diferentes plazas a lo largo de, de los estados de Brasil.、Eh, el estado, el, la situación adentro fue tensa y tiene que ver también con el tipo de discursos.、Eh, estaba preparado como para escuchar、eh, la bancada evangélica, la bancada más de derecha, pero las cosas que se escucharon ahí adentro fueron realmente atroces en muchos casos. Uno de los diputados en el voto reivindicó al torturador, a la persona que torturó a Dilma r o u s s e f f la reivindicó para. Eh, votar a favor del y, A ese nivel de, de violencia, estamos hablando que se iba a ser、eh, discursiva, sobre todo, y también algunos manotazos que se dieron adentro de, de la Cámara de Diputados.、Eh, la verdad que la situación en Brasil es preocupante en ese sentido, porque también los discursos tenían mucho que ver con, con los derechos、eh, de, de las personas LGTBI.、Eh, hubo un ataque p e r o z uno de los diputados. Eh, que estuvo hablando、eh, a favor de la ampliación de derechos、eh, directamente me gritaban, pero barbaridades i g n a s de si querés, de una cancha de fútbol.、Eh, y eran los propios diputados que estaban definiendo el, el futuro de Brasil.、Eh, Andy, un tema importantísimo es también ver cómo continúa la cuestión, cómo es el sistema ahora para que el Senado lo trate, porque no es que ya comience el juicio político ni tampoco que Dilma tiene que salir ya mismo del poder, ¿no? Claro, bueno, ahora el Senado tiene 10 días. Tiene 10 días para definir qué es lo que hace. Si, si pasa Dilma a estar fuera de gobierno por 180 días o, bueno, se anula eso. El, el, la cuestión es la siguiente: no se van a tomar 10 días, sino que 10 días es el tiempo máximo. Probablemente se resuelva mucho antes de esos 10 días.、Eh, y la situación acá también tiene mucho que ver con, bueno, Michelle k e m e r e r l vicepresidente, que va a e s t a r en caso de que Dilma salga. Temporariamente del poder, va a convertirse en presidente. Bueno, Tener ya es presidente、eh, en ese sentido. Tener se está comportando como un presidente, se viene s u c i e n d o todo bastante.、Eh, se viene reuniendo con ministros, se viene reuniendo con la gente de diferentes partidos. Se filtró, si querés por error, un audio de WhatsApp en donde él hablaba con la gente de, de la Cámara de Diputados y ya se, se sentía presidente. d e c e Vamos a hacer un, un gobierno de unidad nacional, vamos a p a r t i c i p a r el n e país,、eh, vamos a hacer algunos asuntos en algunas cuestiones. Bueno, esta tendencia obviamente ahora continúa mucho más acentuada, porque después de la votación de diputados de ayer, Temer está mucho más cerca de, de la presidencia que antes. Entonces hoy Temer está acá, muy cerquita, en el mismo Brasilia, j u s o en este momento en el centro, cerca de lo que es la rodoviaria. Atrás de eso, siguiendo o r i g e monumental, está el palacio. En ese lugar está Temer en este momento y está negociando con diferentes sectores. Eh, para conformar un gobierno en caso de que, de que llegue a ser presidente, eso podría pasar en un plazo máximo de 10 días. Ahora, recordemos, Andy, que m i c h e l Temer integra el PMDB, que rompió hace poco con el PT a partir de las acusaciones justamente de Dilma Rousseff por las cuales intenta ir al juicio político, pero que Temer también podría tener su juicio político por haber integrado el mismo gobierno al que se está acusando a Dilma de haber maquillado cuentas, ¿no? Exactamente, Temer tiene un pedido del Supremo Tribunal de aquí, de Brasil. pidiendo、eh, Que se aplique el mismo juicio político a m i c h e l Temer.、Eh, quien paradójicamente también tiene que decidir si eso avanza o no avanza. Digamos, el e pedido es que, Temer que, que Eduardo Cuña apruebe ese t pedido. Por lo tanto, quien va a terminar definiendo si eso pasa o no pasa, en principio, es Eduardo Cuña, que es su compañero de partido. Pero atención, porque Temer. No es una persona que necesariamente tenga un liderazgo fuerte en Brasil.、Uh -huh. Entonces, tampoco le va a ser tan fácil, y más con un, una amenaza, por lo menos, de juicio político en su contra, y teniendo en cuenta que quien está abajo en la línea de sucesión es Eduardo Puña, una de las figuras más oscuras de Brasil, está imputado en una causa por tener cuentas no declaradas en Suiza, y, y también eso t hace a un condimiento general. Hay muchos sectores aquí en Brasil de la oposición que lo que están pidiendo es que haya elecciones. Nuevamente. Hay que tener mucha atención con qué es lo que va a hacer el PT a partir de hoy. Si va a llamar a las calles como llamó anoche, si va a continuar con esa política, si se va a reunir, si va a desconocer esto, si va a hacer、eh, apelaciones que tengan que ver más con lo internacional, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser la estrategia del PT. Es la gran incógnita y es la incógnita que tiene que empezar a revelarse en estos días. Lo último, Andy, preguntarte justamente por la calle, por esas sensaciones que se viven con las movilizaciones, tanto a favor como en contra de Dilma en estos momentos. Bueno, las movilizaciones、eh, son masivas, eso sin duda. Hay manifestaciones a favor y en contra. Aquí en Brasil、eh, hay un muro montado que es literalmente un muro. Tiene un kilómetro de largo y eso divide、eh, los sectores donde se manifiestan a favor por un lado y en contra por el otro.、Eh, eso t va a continuar estando. Posiblemente quienes más estén en la calle ahora van a ser los manifestantes en contra de, del impeachment, o sea, los que están. Eh, apoyando al gobierno, porque el otro sector en algún punto consiguió en principio la, la batalla que, que querían ganar, que es la de diputados, que era la más difícil, porque s e n a d o r e s es muy probable que se apruebe. Todos confíen en que、eh, la mayoría simple ahí ya está dada. Por lo tanto,、eh, hoy por hoy las movilizaciones en la calle van a e s t a r sobre todo en defensa de, del gobierno. Andy, un abrazo grande y estamos hablando pronto de nuevo. Un abrazo para todos por ahí y nos vemos pronto. Desde Brasilia, Andy Flores siguiendo muy de cerca desde dentro de la Cámara de Diputados anoche el voto a favor del juicio político contra Dilma Rousseff. Es bueno repasar de qué se está acusando al Ejecutivo, porque cuestiones de corrupción en Brasil hay mucho para hablar a partir también de las denuncias por Petrobras y demás. Pero ¿en qué consiste este pedido de juicio político contra Dilma Rousseff? Bueno, se está acusando al Ejecutivo de maniobras fiscales en el cierre de 2014 y 2015 que le habrían servido al gobierno. Para maquillar las cuentas al retrasar el pago de préstamos del gobierno a bancos públicos. Según los juristas, esta operación de maquillaje lo que permitió es que el gobierno de Brasil no mostrara a la sociedad que la situación fiscal era peor de lo que decían las estadísticas oficiales en el año electoral de 2014. Se imaginan un juicio político en Argentina con el funcionamiento del INDEC que tenemos, por ejemplo. ¿no? Sería interesante pensar que hay un impeachment contra cada funcionario que ha intervenido e el INDEC, tocado cifras. Sobre esto es el juicio político que se le está pidiendo. A Dilma. Por otro lado, también saber que la situación en la Cámara de Senadores no es de la mejor, que todo indica que vamos de derecho al juicio político y que Senadores aprobará esta situación.